Enredando, enredando las, las mañanas. mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes, a 12 horas, por radio, radio La Riachueno, la, la, la Colectiva, La Colectiva, La retaguardia. La, retaguardia. la Retaguardia, Las Radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, enredando las, de las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, www.r. Mm -hmm.